Un dels conflictes més greus que hi ha al planeta i potser també dels menys mediàtics és el que es viu al delta del riu Níger, a Nigèria. Aquesta regió és la principal productora de petroli de l'Àfrica, però, com sol passar, la població local se'n beneficia ben poc. A banda de problemes econòmics, l'extracció de cru provoca greus danys ambientals. Per aquest motiu s'ha engegat una campanya internacional que intenta denunciar aquesta problemàtica. Una de les ONGs que hi participa és Amics de la Terra. La seva presidenta a Mallorca és Alexandra Hemingway. Aquí saludam. Bon vespre. Bon vespre. En la era de la imagen que vivimos, nada mejor que un documental para denunciar las injusticias, ¿no? ¿Qué, qué explica este documental, Fuego Venenoso? Pues es un, mira, es un documental, eh, precisamente, ha sido encargado realmente por Amigos de Tierra Internacional hace dos años a un director de, de documentales, precisamente el sueco, el director, y él... Esta persona bueno, ya tenía mucho contacto con África. Él precisamente tiene una tiene una finca en, en Tanzania y trabaja sobre todo en lo que llama él eh, vídeos comunitarios. Eh, ¿Qué significa esto realmente? Pues él que hace en su finca es enseñar a la población local a hacer vídeos y él intenta buscar, pues, financiación para ayudar a tenerles, pues, un pequeño cámara de vídeo, porque la mayoría de la gente que vive en, en estos países, hay muchas que, que son analfabetos y están en situaciones, a veces, límites, eh, como es el caso del del Níger, y pero realmente para ellos es muy difícil luchar contra esto, no tienen los medios mmm, decimos ya bueno, a no, no, si no saben escribir cómo van a llegar a los juzgados cómo van a influir y luego muchas veces son de países donde voy bueno, ya sabemos hay bastante corrupción sí, es... sí. está, que están más para las petroleras Uy. entonces ¿qué hace este el director que se llama Lars Johansson? es enseñar a la gente local a hacer vídeos, el intento eh, equiparles con los equipos necesarios y a través de sus vídeos, ellos, claro, los pueden colgar en internet o lo que sea, entonces es una forma de poder entonces llegar a esta información o su situación al resto del mundo entonces, son, son solo... vídeos que ha filmado la población local, ¿no? Sí, con su ayuda él, claro. él realmente, desde este documental en este caso, evidentemente él ha filmado una parte, pero gran parte del vídeo, del documental está también el fuego venenoso filmado por la gente local ...en el Delta del Níger... ...y él empezó a estar... ...pues bien involucrado en la zona... ...cuando él fue ahí... a ...hacer pues un reportaje... ...para Amigos de la Tierra Internacional... ...y de ahí salió... ...pues este reportaje este documental... ...de fuego venenoso... ...que denuncia mmm, la situación... ...terrible... ...que está pasando en el Delta del Níger... ...desde hace... ...desgraciadamente muchísimos años... ...desde hace 50 años... La situación, eh, desde que se descubrió realmente el petróleo en esta parte de África, mmm, no solamente está a eh, la contaminación increíble para la cantidad de petróleo que está derramado, y ha contaminado todos los ríos, pero mmm, lo que realmente denuncia en la película es eh, la quema de gas que se hace en el momento de extraer petróleo. Este no creo que en otros países no pasa. Bueno, primero está ilegal, totalmente está prohibido en, en casi todos los países del mundo. Pero en, en Nigeria, eh, el petróleo de Nigeria es especialmente rico en gas. Entonces, para transportar el petróleo, el gas dificulta el transporte del petróleo por la tubería. Entonces, ¿qué hacen? Es quemar el gas así facilita decimos el transporte del petróleo. Este gas podría ser utilizado realmente sería relativamente fácil parece ser utilizar este gas para producir pues electricidad a nivel local o comercializarlo o como se hace o sea, el petróleo, podía, ¿no? Sí, exactamente. Pero sobre todo pues esto podía lo más increíble en un, esta parte de África produce tan cantidad de petróleo para la gente local no tiene electricidad uh -huh. entonces podría ser por ejemplo se podría convertir en electricidad pero es muchísimo más fácil para las empresas eh, multinacionales que están en esta zona es quemar el gas donde la hacen y es llamaradas es, es algo absolutamente enorme son fuegos en zonas que están densamente pobladas y es son fuegos en Absolutamente contaminantes, aparte que son eh, emisores de CO2 en cantidades de, de millones y millones de equivalentes a millones de, de coches, pero sobre todo es muy contaminante en zonas, digo, donde la gente normalmente, pues, están viviendo. ¿Cu ¿Cuántos metros, por ejemplo, puede llegar a hacer una llamada de estas Uy, docenas, ya, quizás? Es, bueno, docenas, no sé. Ya. La vez que en el documental que os cuento, incluso se puede ver en internet, eh... La verdad es que no, no, esto no sé, no sé decirte, pero visualizando me imagino, no yo no sé, la verdad, 30, 40, 50, yo creo que docenas, no, no sé, sí, puede ser 20, 30, mm. pero hay metros de altura y de enorme, es un fuego que, que está absolutamente destrozando, claro, la gente local, y ¿de qué vivían antes? Pues vivían de... De pescado del río de, de pescadores de agricultores y sus tierras están contaminados totalmente y los ríos están contaminados ya no tienen no pueden vivir y sobrevivir uh -huh. y están sufriendo pues esta contaminación no hay no tienen los medios de subsistencia que tenían antes. Y, y encima pues están su salud también está seriamente afectada también quería hablar de ese tema ¿no? aparte mm. de aparte del impacto económico imagino que tiene mm. también un impacto en, en la salud todas estas emisiones de, de co2 sí exactamente pues en el documental denuncia por ejemplo hablan con la gente local hay en un pueblo concretamente eh, hay pues había, me parece son nueve mujeres que han aportado han tenido abortos naturales hemos bueno, provocado estenzimas por, por el fuego luego también todos tienen problema también de, de los ojos los, los, los hacen como pican tiene como inflamación de, de los ojos tienen problemas también de la piel y eh, también este están afectados en, Bueno, en, bueno, la gente a veces mueren bastante joven, por lo cual es muy difícil saber de que se mueren a veces, no, no, en estos países no se sabe, pero está tan obviamente, está tan afectada la salud y sobre todo le están quitando los medios de subsistente, que al final es lo, lo más importante realmente también, porque si no pueden comer, pues qué van a hacer. De hecho, creo que una, uno de los datos que aparecen en el, el vídeo es la cantidad de, de petróleo que se vierte ¿no? cada día en, en el Delta, que no ahora mismo no lo tengo a mano, pero era una, sí. una cifra un poco, un poco escandalosa. Sí. Sí, bueno, hablan de... porque había un desastre hace un par de años del Exxon Valdez, eh, no sé si se acuerda. Sí, ese Estados barco Unidos. en Alaska, sí. Sí entonces en el vídeo creo que se dice que es eh, equivalente a 50 veces la cantidad que se perdió en el, en el desastre gran desastre de la, la mayor catástrofe ecológica en Estados Unidos antes del que del sí. vestido que hay ahora en el Golfo sí, de México bueno, pero este, bueno sí. ese 50 veces en, en todo en el tiempo en los 50 años por lo cual cada año decimos es más o menos la sí. cantidad equivalente a esta que, que bueno es, es impresionante ahora un poco y sí, si con lo que pasa ahora con el British Petroleum en, en México claro, es un tema que ahora estamos visualizando cuál es el problema que está estamos provocando decimos, con, pero con pero esta... cuando sucede ante las cosas sí. de Estados Unidos hablamos de ello pero cuando sí. pasa en África sí, claro, se silencia que ¿no? Ya no, sí. y en este caso precisamente de África lo más increíble es que es es ilegal hacerlo y este el gobierno de, de Nigeria Declaró la quema de gas ilegal en 1994. Y desde 94 hasta el 2 año 2010, todavía. Uh -huh. Entonces, ¿qué pide el gobierno? Ha pedido a, a las compañías ahí que tienen que hacer, al menos presentar un plan para ir reduciendo uh, la quema de gas para poder un fin. Y tiene que haber puesto el fin ya, porque ya y la empresa que sobre todo denunciamos en este realmente en, modo, en este documental es la empresa Shell porque es la bueno, es la más importante en la zona y es la Shell que, que no es como se niega a ni hacer un plan ni esto entonces realmente la gente local están pidiendo continuamente a, en este documental a la Shell cuándo van a poner al menos hacer el plan para parar y hay una de las personas locales que les a través de Amigos de la Tierra en Holanda les llevan a, a una reunión de accionistas de, de Shell eh, en Holanda y consiguen que participen en la en, y les preguntan a la Shell cuándo van a hacer esto y la verdad es que siempre es contestan de una manera intentando dar largas no contestan directamente siempre dices sí, bueno, tenemos un plan pero bueno, ya veremos y, y así pasan años y años y años y no empiezan a hacerlo y bueno, a raíz de este documental tenemos una campaña en Amigos de la Tierra Internacional El, ya en 2009 eh, Amigos de la Tierra eh, recogió firmas que eh, enviaron al gobierno de Nigeria protestando contra esta situación, eh, recogieron más de 10.000 firmas, y ahora están haciendo una campaña eh, de recogida de firmas que lo van, estamos enviando ya a la empresa Shell, que es, realmente es la peor, sin ninguna duda. Uh -huh. eh, que bueno, Hay que decir que aunque Shell no existe, como tal no es tan conocido, ¿no? en Baleares no tenemos ninguna estación de petróleo de Shell, Pero esto no importa, porque Shell está vendiendo petróleo a todas las otras empresas. Claro. Pero bueno, no quiere decir que no estamos comprando petróleo de Shell. ¿sí? Uh -huh. Y entonces, en en bueno, de, estaban los accionistas, estaban ahí, estos fueron a este y, y pidieron a Shell esto. Y digo, siempre con esto, oh, no vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer... Pero, no, entonces nosotros ahora estamos haciendo este este recogido de firmes, esta campaña de denuncia a la Shell. Y, bueno, si alguien, alguno de los oyentes pueden perfectamente eh, filmar también si quieren, simplemente tienen que entrar en nuestra página web, que es eh, www.amicsdelaterra.org, y ahí podemos bueno, pueden tener un enlace con el vídeo uh -huh. que la encontrarán también en YouTube, pero afortunadamente eh, de muy buena calidad, eh, dura media hora y la pueden ver todo entero todo de golpe, no como normalmente está cortada en YouTube, ha sido una especie de milagro que ha conseguido el director y así también desde nuestra página web pueden enviar y enviar una carta a la Shell y es muy graciosa porque la Shell contesta Enseguida eh, enviarán, enviarán una contestación, es una contestación estándar. Sí, imagino que debe automática, ¿no? Sí, y sí, esto que viene, y... sí, sí. Y dicen que esto de mentira, que ellos son muy buenos chicos, que, que no, que no, que están haciendo todo lo posible para cambiar la situación. Y entonces, eh, Amigos de Tierra Internacional, pues a la vez también en su página web, tiene toda la información que uno puede ver que realmente no es verdad. No Es verdad, uh -huh. en absoluto. Otro de los problemas que no habíamos comentado es que bueno, Shell o, o las petrolerías uh -huh. ahí, incluso no dan ni, ni puestos de trabajo, ¿no? Los nigerianos, pero la mayoría de trabajadores, tengo entendido, son, son extranjeros, europeos, muchos de ellos, que los traen directamente a, sí, a Nigeria. Sí, sí, o europeos, o creo que también tiene otra gente que viene, bueno, hasta chinos y y, uh -huh. y pakistaníes, pero no gente local. No, verdad, o sea, la verdad es que no, hay entorno, no dan nada de empleo, no hay, Eso es lo que dicen en el documental. No tiene ningún beneficio. Es que absolutamente nada. Y est estamos cero, hablando ¿no? de, la, de la quinta de la quinta región productora de petróleo sí. del, del mundo, sí, creo, sí, ¿no? Sí. La primera en África, sí. pero quinta en el mundo. Que debería ser un país rico. Debería ser una zona absolutamente rica. Y es una zona absolutamente destastrosa, pobre. Y, y encima destrozada su, su entorno natural. Uh -huh. o sea, y la gente... También hay otro asunto que la gente ahí, mmm, bueno, hay una parte que sí es verdad que, eh, como no han tenido respuesta, han empezado a, actu a actuar de, de forma violenta. ¿no? Sí, bueno, la, la guerrilla, creo que el, se llama Movimiento de Emancipación del Delta del Níger. ¿no? Ah, sí, bueno, sí, creo que sí. es Esta parte de, bueno, la controlo un poquito menos, porque pero sé que hay también bastante mito sobre esto. Eh, yo creo que realmente la gente es verdad que llega un momento están tan desesperados que no saben qué hacer. Uh -huh. y, y se han utilizado esto mucho mmm, para intentar enfrentar incluso esta zona de Nigeria con el resto de Nigeria. Y los otros nigerianos, una de las cosas que hemos visto aquí cuando hemos hecho la presentación de la película aquí, hemos invitado, hemos hablado con algunos nigerianos aquí, Y hemos estado cuenta que las energías nigerianas que no son de esta zona no tienen idea realmente lo que está pasando, pero también el gobierno de Nigeria ha dicho ay son gente violentos, este es del delta, son simplemente agresivos, son tribus agresivas, pero claro, ellos no saben cuál es la situación de verdad y cuándo ven cuál es la situación. En cierto modo podemos entender, yo nunca nunca digo que nadie tiene que ser violento, pero hay momentos que realmente son tan desesperados que, que no saben qué hacer. Sí, porque hay que recordar que Nigeria es un país en el cual creo que son 200 etnias distintas, este, este, con religión, hay zonas sí, cristianas, lenguas, Asia, o sea, es un sí. país en el que sí. realmente es, es complicado que la sí. gente del norte o incluso sí. incluso del centro sí, del sí. país o cerca sí. del sur sí. sepa lo que, sí. lo que está pasando allí. Sí, sí. Y no sé si también, si te acuerdas el caso también que hace algunos años de Ken Sarawiba, que era, um, era uno de los primeros luchadores en, la, en el Diltre del Níger que... Um, creo que hace como 15 años, una vez que ahora no me acuerdo cuándo era la fecha exactamente, pero bueno, que él era uno de los primeros, un poco era sindicalista, era el primer un poco luchador ya contra las multinacionales que estaban destrozando aquí puesto de la agricultura local y todo eso. Y en principio él era realmente la Shell que consiguió que este hombre lo metiera en la cárcel. Ajá. Uh -huh. Él ejecutaba. Este es un especie de héroe de la zona. Y su familia, la familia de Ken Sarawib, siempre han intentado luchar contra la Shell y pedir justicia. Y el año pasado justo eh, había un tribunal internacional que han declarado Shell parte culpable eh, de, de este crimen crimen, porque este hombre lo realmente, aunque era su propio gobierno que lo mataron, pero ejecutaban pero era a, a un poco la Shell estaba insistiendo que, que el gobierno lo para... presionó exactamente y la Shell tenía que pagar al menos, en pedido juicio, tenía que pagar una indemnización a la familia para una miseria, realmente, al final de todo. Pero bueno, era realmente, al menos, algo Moralmente, importante. al menos, ha quedado sí, claro, ¿no? Sí, exactamente. Así que, llevan años en la zona, siendo más importantes que decir que el gobierno, eh, que mandaba, en este caso, era la Shell. El uh -huh. gobierno... no. No, no, no. hacían lo que mandava la sí, xerra. un caso, ¿no? A sí. veces los abusos de les multinacionals europees que no sí. solo lo encontramos sí, sí. aquí, sinó sí, sí. en otros lados. Sí, sí, sí, sí, sí, sí totalmente. Idó, doncs ja ho sabeu, si us voleu afegir a aquesta campanya, podeu entrar a la web d'Amics de, de la Terra, o repetirem, www.amicsdelaterra.org sí. i podeu veure aquest documental, Foc sí. Verinós, i, i si us voleu, us la filmar, campanya. Ahí pueden enviar una carta a la xerra, exactamente, uh -huh. Pues Alejandra, Alexandra Hemingway, presidenta de Mallorca de Amix de la Terra, muchas gracias por a venir a los Radio. A vosotros también, para ayudarnos. Gracias.